Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. Polémica por la banca que deja Luz Alonso. Adriana Dalmazo, entrevistada en Radio Cracia, exigió que se respete el cupo femenino y lamentó que no se haya podido resolver al interior del peronismo. Aseguró que por ley el 30% de representación le corresponde a las mujeres como mujer, digamos, y como peronista, sobre todo como militante, celebro y sobre todo felicito a la compañera Alonso eh, en su designación para desempeñar tan importante tarea. En realidad este eh, es un mensaje también para, para todas las mujeres porque es un espacio más para las mujeres y en ese sentido orienté mis acciones. Porque al quedar eh, este lugar vacante, entendía que yo debía defender como mujer ese lugar en la Cámara de Diputados, tomando, digamos, ese espacio. Uh -huh. En realidad también hay antecedentes con respecto a otros reemplazos que se han realizado, aún sin ley, eh, tratando de tener un poco en cuenta eh, esta necesidad eh, que marca una agenda desde lo cotidiano, desde lo social... ...de tener igualdad de oportunidades, de derechos... ...a una participación real en todos los ámbitos... ...no solo en el político. Se llevó a cabo una manifestación con aplaudida... ...en el hall de la Municipalidad de Santa Rosa... ...denunciaron a Sergio Martínez por abusos sexuales... ...y buscan visibilizar los reclamos. Natalia Ibarra, empleada municipal... ...habló con nuestro cronista de exteriores. Para apoyar a todas las mujeres que han sufrido o sufren algún tipo de violencia en el ámbito laboral, que sepan que no están solas, que estamos todas eh, para apoyarla y para acompañarla en este proceso, que no tienen culpa absolutamente de nada y que bueno, si lo pueden denunciar eh, lo antes posible, mejor, si no que lo denuncien cuando puedan, no hay problema con eso, pero que lo denuncien. Eh, para que se aplique de acuerdo a todo esto que está pasando en todos los ámbitos públicos. Eh, Que se aplique lo antes posible la ley Micaela, que habla de la capacitación eh, obligatoria de todo el personal eh, en todos los temas referidos de violencia de género y género eh, para las funciones públicas. Y para que entiendan todos los varones que no es no. El secretario de Gobierno Municipal, Fernando Pina, se refirió a las denuncias por abuso. Sostuvo que el municipio ya intervino. Sin embargo, la medida fue trasladar al trabajador acusado a Espacios Verdes en algo que obviamente que, que es tan grave como son las situaciones de abuso, de violencia y que bueno, son tan difíciles a veces de denunciar porque son cuestiones obviamente donde hay cuestiones de poder, cuestiones de laborales eh, y también a veces son en lugares digamos intramuros donde puede ser difícil conseguir también a veces los testigos así que obviamente, si bien como han salido en los medios ha habido una situación particular en el municipio donde se han adoptado las medidas en cuanto a lo sumario y al sumario administrativo y en cuanto a la denuncia penal Pero bueno, eso motiva también un poco, me parece muy buena, la, la participación para obviamente apoyar a las personas que, que lo sufren o que lo han sufrido ¿no? y bueno, que sientan el acompañamiento, porque obviamente muchas veces se sienten solos en, en esos procedimientos y en esos, en esos procesos. Además, se le preguntó por la subrogación de funcionarias y funcionarios. De las tres personas que iban a subrogar la categoría 1, una es su pareja. Finalmente, el municipio dio marcha atrás no es una recategorización definitiva es una subrogación de categorías donde también acá están empleadas de la, de la secretaría acá, ¿no? que se, se ha puesto es reconocer el desempeño que han tenido es decir, que sea mi pareja, es verdad pero eso no creo que la descalifica para eh, poder tener un reconocimiento laboral que digamos, creo que como hablando de manera objetiva tiene un desempeño muy bueno también como todas las otras personas que estaban en el pedido que yo hice y también, obviamente, no era solamente un pedido exclusivamente mío sino que era una resolución donde contenía a varias personas más La médica psiquiatra Marcela Paladino presentó una nota para que el Consejo Superior Médico participe del debate de la ley policial en la legislatura provincial. Esteban Torroba, representante legal de Paladino, sostuvo la importancia de tener una policía con perspectiva de derechos humanos y de género. Recordemos que el 17 de noviembre a pedido de las organizaciones eh, sociales, se suspendió el tratamiento de, de la reforma de la Ley Orgánica de la Policía de la Provincia de La Pampa. Eh, básicamente, en el entendimiento de que las organizaciones eh, sociales necesariamente deben participar en el debate como construcción de la política pública. Entonces, en este marco, eh, puntualmente lo que solicita eh, la médica Marcela Paladino al, al Consejo Superior Médico es la participación institucional en, en ese debate, sobre todo porque involucra eh, los intereses de los profesionales que ejercen la medicina en los marcos de, de la institución policial. El Centro de Salud Obreros de la Construcción celebra su quinto aniversario con la participación de la Banda Sinfónica Provincial. Claudio Acosta, médico y referente del centro, contó en Radio Cracia sobre la importancia del servicio que brindan en el barrio. Esto comienza de temprano, te digo, porque ya se genera el clima de muy temprano, nosotros vamos a estar trabajando, gente del barrio que nos está ayudando también, pero digamos, la orquesta va a empezar a tocar eh, entre seis y media y siete de la tarde. Eh, va a ser acá en el centro de salud, va a ser en el predio, o sea, se está armando todo acá en el propio centro de salud, y también va a haber información en lo que es promoción, prevención. Eh, de algunos temas como el, el, el HIV, la tema de transmisión sexual. El primero de diciembre hubo un, un evento sobre ese tema. Después la, el centro de salud tiene, va, va a poner están de enfermería, de farmacia, de odontología, de odontopediatra. Y nos confirmaron hasta ahora que iba a venir a la universidad un grupo para trabajar la idea de reciclado y el cuidado del medio ambiente. O sea que eh, la idea también es aprovechar un momento para compartir, un momento cultural, pero también un momento de, de información y, ¿por qué no?, de, de charla de, de, de este tipo de temas, no desperdiciar ninguna oportunidad. Se viene el festival Prendiendo la Mecha, de R A Produce. Larva MC, que será parte de la fiesta, habló en Radio Cracia sobre el show que prepara con Perse. Además adelantó que están preparando un trap para presentar esa fecha. Vamos a estar armando tenemos cinco temitas, seis para alargar eh, y estamos ahí medio ansiosos con poco tiempo para ensayar también ah, pero estamos dándole lo mejor, lo que más podemos darle le damos lo mejor y bueno nada, vamos a ver qué pasa ese 27 porque la verdad estamos re ansiosos los dos. Me deseo muchísimo la fusión, la fusión de, de bandas que va a haber, de estilos que va a haber va a estar muy bueno aparte un refestival que acá no hacen eso un refestival para fin de año la tiene que romper es corta la tiene que romper radiocarnés.com